Después de una larga caravana, Carlos regresa. Con un 3-8 en una mano y furia en la cabeza. Tenía que volver con dinero y cumplir su promesa. Está jugado de por vida y va a morir en esa. No tiene compañeros, tiene rifles y pistolas. Vida de bandolero investigado por la droga. Su madre cuida su dinero y ve que todo mejora. Está jugando a ser el rey del condado y el globa. De muy pendejo daba pruebas de sus condiciones. Quería ser fuerte en su negocio y manejar aviones. Tanto vivir entre matones, aprendió lecciones. Palazos para aquel que caga en el lugar que come. De bardo en bardo fue pasando bien su adolescencia. Lo respetaba hasta el mazampa de la delincuencia. Fumaba nieve todo el día y perdía la conciencia. Y así salía por el barrio p a marcar presencia. Su paranoia lo tiene despierto en la mañana. Tiene problemas con el que algún día fue su pana. Perdieron mucha mercancía y de una forma rara el que arregló. o f r e c í comida, o le ofrece balas. Sabe que le espera la muerte o le espera la cana. Todo depende de la suerte, que a veces es mala. Ya no t i e n e donde esconderse y sale a dar la cara. A ver si Darle el golpe a su camarada, sale a buscarlo por el barrio y no lo encuentra. Le pregunta a varios que le inventan falsos comentarios. y entra a actuar como sicario y va a sacar su caño al que le mienta, porque el guardio muere por ser guardio y el canario intenta. Entonces queda claro que Carlos va a ser primera. Hoy se siente mejor que nunca y va contra cualquiera. Quiere sumarlo, e n t r o difunto más a su carrera. Total, ya se ganó el infierno de cualquier manera. Carrito se lo encuentra a l Chanta cerca de las nueve, en una esquina oscura donde con su banda mueve. Saca Dispara y mata a todos los que puede. Después, una serie de balas por atrás le llueven. Un traidor hijo de puta con un fierro encima. Sí, esta vez estaba escondido cuidando la esquina. Carlos mató y murió tan solo por la cocaína. Sabía muy bien que de esa forma iba a llegar su día.